Lección 5. Ya. Ejercicio 9. ¿Cómo voy a tu casa? Hay que ir hasta la esquina y allí girar a la derecha. ¿La primera calle? Sí. Después vas todo recto por esa calle, giras a la izquierda y sigues todo recto. ¿Hasta el final? No. Unos 200 metros, cuando llegas a un parque. ¿Vives allí? No exactamente. Tienes que cruzar el parque y luego tomar la segunda calle a la izquierda. Allí mismo, en la esquina, está mi casa, enfrente de la iglesia. Pues gracias. Nos vemos allí. Sí, te espero.